Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hoy una historia que me conmueve, pero a la vez me alimenta. Y les voy a ser sinceros, el día de ayer yo estaba señor, o sea... Por toda la semana me han pasado por mi cabeza una serie de temas que Dios, yo quiero compartirles esto, yo quiero compartir, pero el día de ayer estaba y se lo dije a mi esposa, no sé qué es lo que Dios quiere. Y yo aclamaba a no, Dios, ¿qué quiere? Se buena onda, se buena onda, Señor. Yo tengo estos temas y ¿y qué quieres tú? Porque yo sentía que este tema, así ah, está buenísimo, no, pero no, no es este. este otro, no, y así estaba, y uno, y otro, y otro, y otro. Hasta que el Señor tuvo misericordia y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que hables de esto. Y yo le doy gracias a Dios, porque creo que nunca había hablado de esto, pero es un tema que a mí me conmueve. Y yo quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 22. ¿Cuántos confían en Dios aquí? ¿De veras confías en Dios? conste, a ver, a ver, levanten su mano otra vez, ¿Quiénes confían en Dios? ahora voltea sí. a, ver, a, ver, a ver no, no, no, no. ahora voltea sí, a ver, ok ¿están listos? ok, perfecto Dios, tú nos estás viendo <risa> gracias, pues va ah, a hablar ok, tienen ahí Génesis 22 voy a hablar acerca de Abraham del padre Abraham y no es el padre Abraham que oficia en la iglesia, no, no es ese es Abraham el padre de muchas naciones eh, Abraham es considerado y lo llama así la Biblia el amigo de Dios y el padre de la fe wow, se me hace que este señor tiene algo especial algo en el que podemos aprender y créanme que esta historia me encanta y te voy a decir el contexto de, de, de esta historia antes de leer Génesis 22 Abraham fue un hombre que vivió constantemente en retos, retos que lo sacaron de su comodidad. Él estaba bien a gusto ahí en su tierra con su parentela y de repente Dios le habla y le dice, deja a tu parentela y vete a esta otra tierra. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Abraham, en ese entonces Abraham se llamaba porque después Dios le cambió el nombre a Abraham. ¿Qué creen que hizo Abraham? Se fue Y él podría haber dicho No, pues es que aquí tengo mi casa Con alberca y con aire acondicionado Y aquí vive mi mami Y mi papi Y aquí están mis suegros queridos Y aquí están todos, ¿no? Y bien rico, ¿no? ¿Por qué voy a dejar, no? Aquí ya conozco a todos Estoy a gusto Estoy en confort O sea, estoy en mi área de confort Y de repente Dios agarra Y lo saca de su área de confort ¿No te ha pasado a ti a veces eso? Y si no te ha pasado, yo le pido a Dios que a partir de hoy te empiece a pasar. Porque cuando Dios te saca del área de confort es porque quiere que tú crezcas. Que tú seas más grande. Que tú tengas mayor bendición. Así que sí, te pido que te analices y digas, estoy en mi área de confort. O sea, me siento a gusto. Y si dices sí, aguas, porque Dios te va a sacar hoy así. Puede ser con un empujoncito. Pero yo le pido a mi Dios, dame un patadón y sácame de mi área de confort. ¿Por qué? Porque si me empuja, pues ahí voy, ay, espérame, no, espérame, espérame es que aquí está rico. No, dame un patadón y pótame de volada de mi área de confort, porque yo sé que ahí voy a crecer. Entonces el contexto de esta historia es que Abraham salió de su tierra y de su palentera, pero aparte Abraham, Abraham no tenía hijos. Y él anhelaba tener un hijo, y Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes, pero no tenía hijo. Y su mujer, Sara, su esposa, ya también estaba grande. Entonces él, le quisieron ayudar a Dios, y, y, y, y Sara realmente le dice, pues aquí está mi esclava, ¿no? Y pues, pues yo que yo no te doy un hijo, pues ahí está mi esclava. no Y Abraham dijo, pues, vengamos tu reino. ¿Quién le da el pan creyente? Y Abraham comete ahí, este, auspiciado por su esposa, y nace un hijo que se, llamó, que se llamó Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes, y ustedes saben la bronca que hay entre árabes y judíos, ¿no? Bueno, y eso es por quererle ayudar a Dios, por no esperar el momento de Dios. Estoy hablando del contexto de lo que quiero entrar. Pero después, Abraham tiene 100 años, bueno, 99 años, y Sara tiene... 89 años, y de repente se, Dios va, se le aparece ahí, y le dice, tú vas a tener un hijo, y Sara de repente se ataca de la risa de 90 años mira, yo tengo mi madre, mi madre tiene ahorita 81 años y yo la veo bien consumida y yo digo, en nueve años más imagínate que mi hermana tuviera un bebé ay no, verdad Y mira, y se rió así Sara. Aguas tere. Caca, se Now is the time. Okay, eso lo quitamos de la de, la, de la. Pero se rió Sara y dice, "¿Cómo crees que yo a los 90 años casi voy a tener un bebé?" Y, y, y yo creo que Abraham también dijo, "Pues yo a los 100, por favor." Y créeme que no existía el diálogo. Entonces, ¿sabes qué? qué onda Dios? Y si ella se ríe, y Dios le dice, no te rías, porque eso va a pasar. Y al término de un año, cuando Abraham tenía 100 años, y Sara 90 años, nace Isaac. Y dice la palabra, ¿quién diría que en su vejez Sara iba a dar de amamantar a un hijo? Y Dios hace un milagro tremendo. Y entonces Isaac es el hijo de la promesa. ¿Y sabes qué significa Isaac? risa porque Sara se rió, entonces cada vez que, y ella dice, cada vez que, que, que vean a Isaac, se van a reír junto conmigo por el milagro que Dios ha hecho, ese es el contexto de la historia, para que vean la vida de Abraham, o sea, siempre enfrentado a realidad, ¿sabes qué? No puedo, ya estoy viejo, mi esposa está vieja, su, su, su, su matriz está seca ya, ¿cómo es posible que voy a tener un hijo? Bueno, pues Dios les dio un hijo, entonces si lo hizo con Abraham, que no puede hacer por ti más ahora que tú tienes la sangre de Cristo Abraham no había conocido a Jesús Abraham no había sido redimido por la sangre de Cristo Abraham no había sido fue llamado amigo de Dios, el padre de la fe pero no fue llamado hijo de Dios y tú y yo somos llamados hijos de Dios a través de la sangre de Cristo entonces si somos hijos de Dios ¿qué no puede hacer Dios por nosotros? o sea, lo quiero poner en este contexto porque fíjate lo que vamos a entrar y es bien interesante entonces ese es el, el background o sea, ese es, ese es el, el trasfondo de esta historia de la cual vamos a hablar hoy Génesis 22, y lo voy a leer de corrido si lo tienes en tu Biblia, sígueme ahí Génesis 22 y voy a leer y te voy a pedir que, que nos vayamos de corridito para no comer mucho tiempo y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en, al, en Albardó su asno,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 Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Adonai Nissi. El Señor proveerá. Por tanto, dice, se dice hoy, perdón, Joaíré, perdón, tenemos aquí mis mismas notas. Joaíré. Por tanto, bueno, también dice, sí, porque ahí puso el estandarte de Dios. Por tanto, se dice hoy en el Monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has usado tu hijo, tu único hijo cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste que dicen amigos wow este señor Abraham Abraham Cómo fue probado por Dios, le dijo vete de tu casa, vas a tener un hijo cuando no lo podías tener y ahora que tienes al hijo amado, suéltalo, Chus. y yo sé que a los que somos papás, híjalo, esta historia nos pega con tubo y duro Porque a veces nosotros agarramos a nuestros hijos Y los hacemos como propiedad nuestra Y no los queremos soltar Están los atocigamos y demás y todo en sus vidas Cuando no son ni siquiera Nuestros Son de él Pero yo quiero hoy entrar en este en, esta, en esto que acabamos de leer y quiero Un poquito desmenuzarlo Y para desmenuzarlo voy a utilizar otra versión De la Biblia que se llama Dios habla hoy Porque es un poquito más coloquial ¿No? la versión no está en vosotros y Radier, y que vamos de Galicia no, no está así sino está en digamos en mexicano ¿eh? y ahí en el, en, el, en el capítulo 22 dice después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham. wow tú acabas de decir que confías en Dios y levantaron su mano y dijeron sí yo confío en Dios, ¿sabes qué? aguas porque entonces ¿sabes qué? Dios va a poner a prueba esa fe Y no va a ser en mala onda. Nuestro Dios no es mala onda. Si no quiere que crezcamos y nos quiere bendecir más. ¿Y sabes qué? El propósito de Dios en esto es, ¿sabes qué? Ver dónde está tu corazón. Porque muchas veces tú y yo nos perdemos en las cosas de este mundo. Y muchas veces le damos más importancia a las cosas de afuera, a nuestro diario vivir, que a las cosas de Dios. Y cuando de repente nos acordamos de Dios, ay, Diosito, perdóname. Ahora sí, señor, unos tres y ya. Sí, ya tuve mi tiempo con Dios. Cuando él debe de ser lo primero en nuestras vidas. Dice Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó. ¿Qué contestó Abraham? Aquí estoy. Si te fijas en, y conoces la historia, es la misma respuesta. La podríamos traducir al M aquí que Samuel, el profeta Samuel, le dio cuando Dios le habló. Samuel, Samuel. Y el que respondía, dime aquí, aquí estoy. Y Abraham contesta lo mismo, aquí estoy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué habla esto? Que Abraham tenía una comunicación con Dios. Hablamos durante cinco domingos la importancia de la oración y lo que significa tener una comunión personal con él, una intimidad con él. Pues sabes que este señor lo tenía... Conocía a Dios, hablaba con Dios, escuchaba la voz de Dios. O sea, cuando decían, Abraham no decía, hey, tú quién, lo, tú eres el que me llamas, o Sara, tú eres la que me llamas. No, él sabía que era Dios que le hablaba y sabes qué, aquí estoy. ¿Tú estás dispuesto a que Dios hable a tu vida de esa forma? Porque cuando Dios te ama a ti de esa forma, es porque Dios te va a pedir algo y estás dispuesto a darlo. fuerte ¿no? porque te va a pedir el lugar que a él le corresponde en tu vida y si estás poniendo cosas antes que él aquí estoy y Dios le dijo toma Isaac tu único hijo y sabes que aquí la traducción de la palabra hebrea en esta parte tu único se traduce como amado tu amado hijo, al que tanto amas, tu único hijo, y sabes que tú y yo, tú y yo tenemos cosas que a veces amamos más que a Dios, y no nos damos cuenta, madres, padres también, pero especialmente las madres que andan con sus hijos, es que yo doy todo por Dios, es que da todo por Dios, Y Dios se va a encargar de educar a tus hijos Y Dios se va a encargar de educar a tus hijos No porque los dejes y los abandones y ahí te metes ahí En oración. no, no, no Pero que tus hijos no sea Lo primero en tu vida No tientes a Dios ¿vale? No tientes a Dios con eso Madres, padres, señores Sus trabajos A veces no anteponemos Los trabajos a un montón de cosas Es más, a Dios lo dejamos hasta el último, porque la esposa va en antepenúltimo y los hijos también van por allá. Y nosotros nos casamos porque tenemos que ser los proveedores y está bien. Pero no ponemos a Dios en primer lugar. ¿Qué estás poniendo en primer lugar? Yo te pido así, mira, piénsale, así. Toma tres segundos y piensa. Bueno, cinco, por ejemplo. Piensa un poquito más lento. Pero toma un tiempo y empieza a pensar, a ver, ¿qué estoy anteponiendo ante mi Dios? ¿Puede ser mi relación de pareja? ¿Puede ser mis problemas? Y me estoy enfocando más en mis broncas que en Dios. Pues por eso estoy metido en broncas, porque no me estoy enfocando en Dios. Y le dijo, toma a tu amado, a tu único hijo al que tanto amas y vete a la tierra de Moria. Y una vez allá, fíjate la orden de Dios ofrécelo en holocausto, o sea, ofrécelo en sacrificio sobre el cerro que yo te voy a señalar. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Lo acabamos de leer. ¿Se puso a llorar? Ay Dios, No, no, no, eso no te lo suelto. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se tiró al piso? Pataleó y dijo, ¿cómo tú, el Dios bueno, misericordioso? Y tú, Dios, que te dices? ¿Cómo me pides eso? ¿No le has hablado alguna vez a Dios así? Por bueno, no exactamente, pero sí le has reclamado. ¿Cómo me pides eso? Te pones a argumentar con Dios. Bueno, Dios, no, mira, ¿sabes qué? Yo creo que como que la cerilla no me debo escuchar bien. ¿Me lo puedes repetir otra vez? ¿Me das chance? A ver, espérame, dame unos días, ¿no?, para digerirlo, ¿no? Déjame orar para ver si es tu voluntad. ¿Lo han escuchado por ahí? Tenemos que meterlo en oración. No, no, no, es más, vamos a meterlo en cadena de oración para ver si sí si es cierto. Razonó Abraham con Dios. No Dios, se me hace que Mira, la, la tendencia de la, de la, Hoy de la psicología dicta Que Dios, o sea, ¿qué pasó? Resongó Conceptualizó Pidió consejo Le preguntó a su mamá Le preguntó a su papá Es más, le preguntó a Sara Fíjate qué fue lo que hizo Hizo ocho cosas Abraham aquí, número uno En el versículo tres dice, al día siguiente O sea, Dios se lo dijo hoy Y mañana, lunes Ya estaba, no señores, fíjate que no hubo boletos Estaba saturado Y ya no, pues no agarré la promoción Entonces, pues hasta la siguiente semana ¿no? Dice, al día siguiente O sea, inmediatamente Inmediatamente Y te estoy marcando estos ocho puntos Porque si Dios te habla Y te está hablando a tu vida Necesitas una respuesta Rápida De parte tuya Necesitas acción No sentarte a que te caiga todo En el cielo y decir Bueno pues aquí estoy Dios No, qué hizo Abraham ante la orden Al día siguiente Número dos Muy temprano No, espérate, me voy a quedar un ratito más en la cama, voy a desayunar rico y, y luego pues me voy, un rato y, y como que me la voy campechaneando para ver si Dios cambia de opinión. No, al día siguiente, muy temprano, dice número 3, Anahan se levantó. Se levantó. Acción. ¿Qué haces tú cuando Dios te habla en tu vida? Muchos dirán, no, pues es que a mí no me enseñaron eso. No, es que, no, mira, los costumbres es que nosotros hacemos las cosas así. Y a mí, me, pues ya de familia viene que hagamos así. Pero si Dios te dice que estés cambiando alguna cosa. Abraham se levantó, accionó, empezó a hacer número 4 y encilló su asno. Le revisó el aceite al coche, le revisó el aire a las llantas. Se puso, lo lavó para que se viera bonito. Número 5 cortó leña para el holocausto. ¿Qué estaba haciendo él preparándose para ir a donde Dios le había dicho? Número 6 y se fue al lugar que Dios le había dicho. Número 7, junto con su hijo Isaac, o sea, no se le olvidó nada como dice, ay Dios, ya llegué al monte Moria. ay Isaac se me olvidó, perdón Dios, pero mira yo busco ahorita aquí una liebre o algo para que ofrecértela, no, se llevó a su hijo, a su único hijo, a su hijo amado, y número ocho, se llevó a dos siervos, dos testigos, dos testigos, vénganse, échenme la mano, ahora yo quiero que Entiendas, Abraham creía en Dios, tú crees en Dios, Abraham creía en Dios, confiaba en Dios, y de repente Dios agarra y le dice lo más querido, ofrécelo en sacrificio. Puedes imaginarte la cara de Abraham, como hoy dicen una cara de cuadra, o como en los estos de, de, de, de, los, los mensajes, no los mensajes que tienen carita de Sido. Sí, si ¿sí los han visto las bolitas, estas que tienen carita, no se haga. Sí, que se mete verme centrer y él pones ahí una caída que tiene los ojos así yo me imagino Abraham esa era la cara de Abraham de ahí sacaron las bolitas la cara de Abraham esa mañana era una cara torturada torturada por la petición de Dios imagínate tu corazón torturado en obedecer a Dios y entregar lo más amado ¿Qué harías tú ¿Qué harías? ¿Papás qué harían? No, yo me cambio de religión Me hago budista yo ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué se le ocurre a Dios? Y empezamos, cada, cada cabeza nuestra es un mundo ¿Qué hubieras hecho tú? Charlie, ¿qué es lo más preciado para ti ahorita? Bueno, ¿qué, ¿Qué tal si Dios te dice entrega? Maroli ¿Qué es lo más preciado para ti? Y que Dios te diga Ah La cara de Abraham yo, yo El hijo que por tantos años había esperado Cien años esperaba un hijo Y con una promesa Que iba a tener descendencia y sin hijo Pues de dónde pues Adopto el hijo que por tantos años había esperado que en sí el mismo hijo era un milagro porque él tenía 100 años y su esposa 90 ahora era pedido por Dios y fíjate lo que dice el versículo 4 al tercer día Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos entonces les dijo a sus siervos quédense aquí con el asno el muchacho y yo seguiremos adelante y fíjate lo que dice aquí lo puse yo en rojo y quiero que lo subrayes en tu Biblia, no importa que la taches Dice, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Este cuate estaba en otro nivel. Fíjate lo que dijo, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Plural. Imagínate la confianza que Abraham tenía. Una orden directa de Dios. ¿Sabes qué, Pau? Entrégame a Pau. Y Pau dice, ¿yo qué? Yo estoy bien. Tranquilo. Gil, entrégame a Pau. Conrado, entrégame a Diego. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Qué fe de este cuate, por eso le dice el padre de la fe. Pero esa fe viene en una confianza, en una intimidad, en una relación, en estar tiempos con Dios. El saber escuchar la voz de Dios, el conocer que Dios nunca te va a pedir algo en detrimento tuyo. Sino al contrario, si te pide... Es para vaciar tus manos y poderte llenar de mayor bendición. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes entender? Después de tres días de tortura, porque tú crees que Abraham no tenía un conflicto en su corazón. Oye, este señor, este viejito de más de 100 años, porque tú de 100 años, ¿Yo ¿quién tiene aquí 19, 20 años? No, no se hagan. ¿Quién tiene 19, 20 años aquí? Bueno, 21, 22, ¿quién nada más? 18, 17, 19 años. ¿Qué Dice, ven para acá, tú más Yo soy Abraham, él es Isaac. Y es mi hijo amado, yo tengo más de 100 años. Según, según el pueblo de Israel, nosotros conceptualizamos y creemos que, que cuando Abraham se llevó a Isaac, Isaac era un niño. No, no era un niño ya. Tenía más o menos entre 19 y 21 años, o sea que no era un chiquillo, el joven ya razonaba, ¿me entiendes? Después de tres días de tortura la convicción de Abraham no había cambiado, ¿sabes por qué? Y te voy a decir que te aquí y no te vayas. Quiero que vayan viendo a él como Isaac, el heredero del hijo de la promesa El que me llegó después de 100 años De haber esperado Y ahora yo de como de 120 años Más o menos me voy con mi hijo Que tiene casi 20 años A cumplir una ordenanza de Dios Y tú ni sabes ni qué te espera Y sabes qué Ese conflicto lo traía Abraham ¿no? Y yo quiero, que, yo quiero que como padres Y los jóvenes que no son Entiendan esto y traten de entender Porque un día van a tener sus hijos Imagínate el dolor ¿no? Pero sabes que ¿sabes por qué la fe de Abraham no había cambiado? porque él tenía un secreto él obedecía él confiaba y conocía a su Dios a través ¿sabes de qué? de vivir una vida de adoración a él ¿qué fue lo que le dijo? quédense aquí, cielos, quédate aquí con el burrito Quédate aquí con el burrito y quédense aquí ustedes, mis siervos. Mi hijo y yo, ¿vamos a qué? A adorar. A adorar. Y vamos a regresar. Ese es el secreto que tenía Abraham. Entraba en la presencia de Dios y que hacía, ay Dios, por favor, asumele mis necesidades. Dios, ay mira Dios, mira, dice, por lo menos Ana no puede tener hijos. No tengo para pagar la renta, Señor. Mira, ¿qué pienso de que...? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Abraham? Adoraba. ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué hermoso eres, Dios? La importancia de tener una vida de adoración te ayuda a meterte de, de tal forma en la presencia de Dios que puedes tener la certeza en tu vida que todo lo que Dios te pida, que le des, va a ser usado por Dios a tu favor y al final la recompensa que tú recibas es mayor a lo que entregaste. Lo vuelvo a leer La importancia de tener una vida de adoración te ayuda a meterte de tal forma en la presencia de Dios que puedes tener la certeza en tu vida que todo lo que Dios te pida que le des va a ser usado a tu favor y al final la recompensa que recibas es mayor de lo que entregas. Confías en Dios. No levantes tu mano porque Dios hoy te está confrontando y te está diciendo, confías en mí como para que yo te pueda pedir lo que sea y tú lo vas a hacer y vas a confiar que lo que tú me entregues yo te lo voy a regresar multiplicado aquí Abraham tiene la certeza de que Dios va a operar sobrenaturalmente, tanto así que le dice a sus siervos regresaremos no les dijo como MacArthur, ¿no?, regresaré, ¿no?, regresaremos, plural. En el versículo 6 dice, Abraham tomó leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, la pone, hijito, el burro se queda aquí, ahora tú vas a hacer el burro, ¿no? le pone la leña y le dice, Ven, hijito, él agarra el cuchillo, agarra el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham, Padre, y lo pone ahí la palabra con, con signos de admiración, ¿qué quiere decir? Que el chavo estaba, híjole, mi papá, a los 120 años ya se levantó la huica, vamos a, a ofrecer un holocausto, vamos a ofrecer un sacrificio, yo traigo la leña cargada, él trae el fuego y el cuchillo, ¿y qué vamos a sacrificar? Le dijo, Padre, ¿y sabes cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Qué quieres, hijo? O sea, yo creo que ahí, iban los dos caminando juntos así, acercarnos al monte Moria, y entonces iban caminando y, y, y así, el chavo volteaba a su papá, así como, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué, qué trae este, no? Y de repente, padre. Y el ¿qué quieres, hijo? Yo creo que Abraham venía ensimismado, si ¿sí se dice así bien, ensimismado pensando, híjole, ya pasaron tres días de lo que Dios me dijo, y ya me voy acercando al lugar donde voy a sacrificar a mi hijo, y ya me lo pidió, y, todo, y de repente, padre, ¡ah! Espérate, no me saques de mis pensamientos, no ves que estoy tratando de salvarte el pellejo. En mi razonamiento yo no puedo encontrar cómo Dios le va a hacer, pero yo confío en él. ¿Y sabes qué le dijo? Tranquilo, hijo. Yo creo que la mente de Abraham estaba a punto de explotar. Tres días y de parte de Dios... Un silencio. ¿Qué quieres? Le dijo, mira, dijo Isaac, tenemos la ley y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ¿sabes qué? La respuesta aquí de Abraham es magistral. Magistral, como de película, ni a James Cameron se le ocurrió. Recuerda el contexto, le están pidiendo que mate a su hijo, Les, el mismo hecho... Él, él mismo ha hecho todos los preparativos y no ha olvidado nada, ni siquiera su hijo, ha viajado en el, con el secreto durante tres días y número cuatro, no tiene respuesta de Dios él solo obedece, ese es el contexto para dar esta respuesta, y cuál es la respuesta de Abraham Dios se encargará tómala o sea, Dios se encargará y la palabra hebrea aquí que se traduce como, como encargará, también se traduce como Dios verá O oh, dará lo necesario, entonces fíjate lo que responde Abraham: Dios verá, Dios se encargará, Dios dará lo necesario de que haya un Cordero para el holocausto, hijito mío. Ay. ¿Puedes sentir la angustia del corazón de Abraham? Porque todos somos humanos, ¿no? Y de repente nuestra pequeña Empieza diciendo, será de Dios Será de Dios Será de Dios Y siguieron caminando juntos Cuando llegaron al lugar que les había dicho Abraham construyó un altar O sea, fue y agarró piedras, construyó el altar Y preparó la leña Y luego, ¿sabes qué hizo? Empezó a atar a su hijo Imagínate la cara de Isaac De plano al viejo Se le botó ¿Qué está haciendo? Isaac hizo algo ¿Qué hizo Isaac? ¡Nada! El papá empezó a agarrar Y le ató las manos Y yo creo que le ató los pies Y le pasó una cuerda Y después ¡Hijo, estás pesado! ¡Vente para acá! Y lo monta encima de la leña ¿Qué crees que pasaba por la mente de Isaac? ¿Qué crees que pasaba por la mente de Abraham? Y Dios... su hijo Isaac y lo puso el pelo sobre el altar sobre la leña, pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo de repente escucha esa voz que siempre había escuchado por estar metido con Dios y estar en adoración con Dios y de repente reconoce la voz y dice Abraham, Abraham casi yo creo que la señora oh, oh, oh". yo creo que te hubiera dado un infarto ¿no? estás así y de repente escuchas la voz de Dios ¿Y qué le responde Abraham? Aquí estoy. Las mismas palabras cuando le habla arriba. Las mismas... Aquí estoy. No le dijo, ¡Uy! ¡Qué buena onda! Ya te estaba esperando, hijo. ¡Te tardaste! ¿Qué onda contigo eso del suspense? Hasta Hollywood, señor. No ahorita. No, ¿Sí no. ¿Cómo hubiera reaccionado? Hijo, nos salvamos. ¿Qué le responde? Aquí estoy. Ni siquiera le dice, ya, ¿ya me la vas a cancelar. Aquí estoy. Y el ángel le dice, no le hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios. Pues no negaste darme a, a tu único hijo y entonces Abraham se fijó, había un carnero que estaba enredado con los cuernos entre las ramas de un arbusto y entonces fue tomó el carnero lo ofreció en el holocausto Ahí no dice que desató a Isaac, yo creo que Isaac se quedó así como que qué onda yo creo que estaba tan emocionado Abraham que salió corriendo a agarrar el carnero y, el otro, y le hizo quítate del altar quítate del altar y puso el carnero y lo amarra y, y lo ofrece en el holocausto a Dios Abraham aquí recibió fíjate lo que recibió Abraham fíjate bien para que, para que cuides tu boca fíjate lo que recibió Abraham recibió justo lo que él mismo confesó que recibiría con su tremenda confianza en Dios recibió un carnero sustituto cuando él habló con los cielos le dijo vamos a adorar y regresaremos ahí número uno dijo regresaremos y cuando le pregunta a Isaac le dice no te preocupes hijito Dios verá, Dios proveerá un carnero o un cordero para el sacrificio. ¿Y qué es lo que recibe? Un carnero. Te puedes fijar la tremenda confianza y fe que Abraham tenía en Dios. ¿Sabes por qué? Porque le conocía. Yo te invito a que te metas a conocer a Dios. Que tengas una relación personal con Él Y lo que Él te pida hazlo Y entonces dice aquí Abraham le puso a este nombre En aquel lugar El Señor da Lo necesario Adonai Jireh Y aprendete ese nombre Adonai quiere decir Señor en hebreo El Señor Y Jireh quiere decir Él dará, él verá, Él proveerá. Y por eso todavía se dice en el cerro el Señor da lo necesario. Imagínate, se quedó un bicho en el cerro el Señor. Vamos al cerro, ¿no? A ver qué nos da Dios. Vamos aquí a gugamilias, ¿no? a ver qué es lo que te quiere dar Dios. Pero el Señor da lo necesario. Y sabes que yo creo que Abraham hizo lo que le dijo a sus siervos adoró y yo creo que Isaac con más fuerzas que nunca adoró porque su vida estuvo así ya de ser tomado. y cuando vio la fe de su papá yo creo que Abraham y no lo dice la palabra pero yo creo como dijo que adoraremos yo creo que los dos se tiraron y Dios tú eres el rey de reyes y el señor es majestad majestad lo ¿No cantamos. Nadie como tú. Eso cantaba Isaac. No le pertenezco a nadie. Más que a ti mi Señor. No crezco como un cántico en Isaac. Y en Abraham no se diga. Agarró la guitarra y Abraham De alegría, de adoración a Dios. Juntos se Abraham. Ahora. ¿Estás dispuesto a dar lo que el Señor te pida? No importa lo que sea. Digo, aquí el Señor se va a los extremos con Abraham. Pero muchas veces hay cosas en nuestras vidas que no queremos soltar. Puede ser el negocio, puede ser el trabajo, puede ser los hijos, puede ser vicios, puede ser multitud de cosas. Multitud de cosas puede ser Y sabes que Como hablamos el domingo pasado Dios te afina Y te refina Y te hace ligero Y te balancea Y te da firmeza Para poder dar en el blanco Estás dispuesto a darle a Dios Lo que te pida No importa lo que sea Yo te voy a decir una cosa Te voy a decir cuáles son los beneficios de la obediencia escúchame Abraham obedeció ¿estamos de acuerdo? lo vimos antes ¿cuándo? al día siguiente ¿a qué horas? tempranito ¿qué hizo? se levantó ¿qué más hizo? cortó leña ¿qué hizo? lo puso en el burro y ¿sabes qué? ¡fum! se fueron No podía alcanzar a ver los beneficios de obedecer. Él nada más le dijo. Dios dame a tu hijo. Vendellito, vámonos. El Señor proveerá. Fíjate los beneficios de la obediencia. El ángel del Señor. Versículo 15 dice. Llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez. Y le dijo. El Señor ha dicho. Puesto que has hecho esto. Y no me has negado a tu hijo. Fíjate, número uno, juro por mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué mayor palabra necesitas tú más que la palabra de Dios? Que Él mismo dice, por mí mismo, yo te estoy diciendo las cosas. Juro por mí mismo, es certeza de que el mismo Dios avala lo que está diciendo. ¿Qué beneficio tan mayor quieres para tu vida? Que Dios te hable, y diga, por mí mismo, porque me obedeciste. Número dos Dice que te bendeciré Mucho ¿Cuánto? Mucho Número tres Haré que tu descendencia Sea tan numerosa Como las estrellas del cielo Como la arena que hay A la orilla del mar Cuatro Además ellos O sea los descendientes Siempre vencerán A sus enemigos Oye no lo quieres eso Para tu vida Yo lo quiero Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de mi suegra. Estoy hablando del diablo mismo. Yo voy a vencer a mi enemigo. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Él me ha dado potestad de hoy serpientes y escorpiones. ¡Oh, esa es la victoria! Y viene como producto de qué? De la obediencia. Haré que tu descendencia venza a sus enemigos. Y sabes que la palabra hebrea aquí también significa poseerán las puertas de sus enemigos. Y la palabra puerta aquí en el hebreo también tiene una connotación de poder o gobierno. O sea, sabes que tú vas a mangonear a tu enemigo y ya no te va a mangonear a ti. Lo ¿No quieres, eso yo quiero ese producto de la obediencia, pero necesito obedecer hasta todos les dio. Poder o gobierno Poserán las puertas de sus enemigos Vencerán a sus enemigos Y número 5 Y todas las naciones del mundo Serán bendecidas por medio de ellos Oye, yo quiero ser bendición para los demás ¿No ha sido bendición para los demás? ¿O ha sido maldición para los demás? ¿Me cortas? Y serás bendición Serán bendecidas por medio de ellos ¿Sabes por qué? Jurar por sí mismo Dios dice certeza Yo lo avalo Te bendeciré mucho, tu descendencia será numerosa, ellos vencerán a sus enemigos, posarán las puertas, tendrán poder, gobierno, eh, por medio de tus hijos serán bendecidos todos los demás. ¿Y sabes por qué es? Termina el versículo ahí, porque me has obedecido. Miren, aquí no venimos a jugar a la iglesia. Este no es un club social, sino tendríamos alberga y gimnasio aquí venimos a aprender de Dios y a ser retados por Dios en nuestras vidas y perdóname que te lo diga así pero si tú crees que es aquí un club social estás equivocado, mira te puedo recomendar un buen gym, un buen club pero aquí venimos a aprender de la palabra de Dios y venimos a aprender de este ejemplo dice la palabra que lo que está escrito en la Biblia sirve de ejemplo para nosotros y veamos el ejemplo de Abraham Dios le dijo una cosa y él la hizo. ¿Y qué recibió? Todo esto, porque me has obedecido. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho cosas y tú has argumentado con él? ¿Sabes qué es lo que pasa en el corazón de Dios cuando eso dice? No me creo. ¿Tú quieres hacerle sentir eso al Señor? Yo no. Y créeme, yo no he alcanzado así el lugar más alto. ¿no? Voy caminando al igual que ustedes. Y Voy aprendiendo. Y el hecho de estar hablando aquí es lo que alguien está hablando a mí. Estoy dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Él me pida todo lo que, lo que su preciosa palabra me dice que yo debo de hacer, alinear mi vida a esta palabra, al manual del fabricante, y decir Dios, no importa lo que tú me pidas, yo sigo voy y temprano, y me levanto, y hago los preparativos que tenga que hacerse, sí, pero yo te voy a despedir. Hoy Dios te está llamando a que rindas tus Isaacs se los rindas a él se los ofrezcas a él ¿sabes para qué? para que él te bendiga más ¿qué puede ser esos Isaacs? ¿qué puede significar esto en tu vida? no lo sé, tú lo sabes para mí significa algo y sin embargo yo estoy dispuesto a hacerlo Dios quiere hoy ¿sabes qué? ver qué es lo que hay en tu corazón a Dios a final de cuentas no le importa lo que puedas hacer o no hacer lo que le importa es dónde está tu corazón la intención de tu corazón Dios quiere ver lo que hay en tu corazón quiere ver a quién le pertenece a Él o a tus Isaacs ¿y sabes qué? Abraham pasó a la prueba que al principio dice, y Dios puso a prueba la fe. De la Por eso, Le crees a Dios? ¿Confías en Dios? Yo le pido al Señor que cada uno de los que estamos aquí salgamos aprobados. En la medida de cada uno, salgamos aprobados. Yo te invito hoy a que rindas ante esa majestad como lo cantamos ante esa majestad que igual estábamos cantando majestad, rinda soy ante el Dios Todopoderoso todo aquello que roba el lugar primordial que sabes que, solo le pertenece solo le pertenece cierra tus ojos cierra tus ojos y yo te invito hoy, tú sabes está hablando a tu vida hoy, ¿qué es lo que estás interponiendo? Él sabe qué es lo que yo estoy interponiendo antes que él. Y yo quiero rendir hoy eso ante mi Señor y ponerlo sobre el altar del holocausto y prenderle fuego y que sea consumido, Señor. Porque no quiero que nada me estorbe, Señor. Porque tú eres el que debes de ocupar el primer lugar en mi vida. Señor, haznos hoy como Abraham. Señor, aumenta nuestra fe. Tu palabra dice que pidamos, Señor, y tú nos darás. Y hoy te pedimos, aumenta nuestra fe, Señor. Afina nuestro oído, Señor, para poder escuchar tu voz y poder decir, aquí estoy. Y no reclamarte, Señor. Te entrego, Señor, lo que roba tu lugar primordial. Te entrego, y empieza a decirle con tus palabras ahí al Señor. Empieza a decirlo ahí en voz baja, pero tú díselo. Díselo a él. Dios, yo entrego esto que, te, que me impide llegar a ti, Señor. Yo, yo, yo te entrego esto a ti, oh Dios. Yo te entrego, Señor. Puede ser mi esposa, puede ser mi esposa, puede ser mi trabajo, puede ser tantas cosas. Me hemos puesto ídolos delante de ti, Señor. Y nada debe de ocupar nuestras vidas perdónanos hoy oh, Señor por poner cosas delante de ti Señor perdónanos Señor, de veras perdónanos perdona mi vida Señor hoy aquí perdona mi vida Señor porque tú eres lo primero y yo quiero escuchar Señor así como le dijiste a Abraham Señor ahora conozco que tienes temor de Dios ahora conozco dónde está tu corazón Señor, yo quiero ser probado, Señor Y quiero ser hallado Pasando el examen, Señor Dios, tú hoy nos estás confrontando, Señor Porque son tiempos de cambio, Señor Porque son tiempos en los cuales ya no Estamos hartos de vivir nuestras vidas Como las veníamos viviendo, Señor por eso hoy rendimos nuestros Isaacs delante de ti, Señor sabiendo que al entregarte lo más preciado de nuestro corazón tú no los vas a regresar multiplicando bendición, Señor Señor, hoy Dios entregamos nuestras vidas a ti, Jesús Amén, Señor Escúchame obedece adora y ofrece ¿sabes qué? Dios proveerá un cordero los beneficios son al ciento por uno Dios proveerá un cordero gracias